Ahora con, con Juan Gatti, ¿eh? quien fue el técnico de la selección argentina de 3 por 3 en los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, donde Argentina se quedó con la medalla de oro y que además está es uno de los integrantes de la Academia K para que nos cuente bueno qué ocurrió en el lanzamiento, qué, de qué se trata. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué decís? Buen día. ¿Cómo anda Fabián? Saludos a todos por ahí. Bien, bien. Bueno, eh, bu buen proyecto, ¿no? Buen proyecto y, y, bueno, contanos un poquito de qué trata, cómo va, eh, cómo continúa. Sí, la verdad que sí, Fabi. La, la, idea, la idea principal fue cerrar un poco todo lo que venimos haciendo con el tema del método, eh, con lo que se está impulsando en el tema de formativas tanto masculino como femenino dentro de la confederación y nos faltaba, nos faltaba una pata dentro de esta mesa que era la creación de la academia, poder tener durante un mes en esta primera edición a los 28 mejores proyectos del país, tanto femenino como masculino, eh, bajo la coordinación del staff de la confederación, entrenadores, preparadores físicos, eh, profesores académicos, que, que sumamos a partir de ayer. Y la idea es el desarrollo integral pensando básicamente en lo individual y no en la preparación de equipos, que es por ahí lo que nos pasa cuando tenemos que concentrar con con las distintas elecciones, eh, en este caso el objetivo es el desarrollo pura y exclusivamente individual de cada uno de los chicos que y chicas que, están, que están, van a estar este mes eh, con nosotros acá. Claro, eh, imagino que, a ver, es, es casi una obviedad lo que te voy a decir, pero imagino que estos chicos tendrán un seguimiento como para que no queden la nada, ¿no? Sí, sí, la idea, mira, estos chicos vienen de un camino ya recorrido dentro de la confederación, la mayoría de ellos, tenemos cinco debutantes, por decirlo de alguna manera, pero ya vienen de un rastrillaje y de un seguimiento que estamos haciendo hace ya casi dos años, a partir del PNF, que es el Plan Nacional Formativo, y a través del staff de, de formativas de CAP, que lidera, que lidera Silvio, y, y lo que hacemos ahora es eh, darle las herramientas durante este mes para su mejora, y dentro de cuatro o cinco meses volver a evaluar en lo que va a ser la próxima edición de la academia, que va a ser un poco más corta en, en cuestión de tiempo, pero vamos a volver a evaluar cómo sigue el desarrollo de estos chicos en el día a día. Lo que apuntamos es a eso, básicamente a darle a darle a estos chicos las herramientas en todo aspecto, físico, técnicamente, psicológicamente también, tenemos al psicólogo trabajando con eso, eh, para que se lleven cada uno a sus clubes, que se lleven a, a sus federaciones, a sus equipos, y y bueno y sigan mejorando o sea sigan mejorando en el día a día apostamos a, a buscar a los 28 a los 28 jugadores que nosotros consideramos que, que estaban mejor para la parte de proyección con un amplio rango de diferencia de edad tenemos nenes de 13 años y, y mujeres de 19 por ejemplo dentro de la academia pero la idea es eso es apuntar a que estos proyectos eh, trabajen de manera integral tienen todo el staff de la confederación a disposición La verdad que el, el grupo de trabajo que se armó acá entre kinesiólogos, preparadores físicos y entrenadores es, es amplio y estamos súper contentos y, y motivadísimos, como decía Subiele y compañía, en el lanzamiento eh, que esto siga funcionando y que se pueda replicar no solamente dentro de la confederación, sino en la Argentina en general. ¿no? Eh, los chicos cuando van a sus clubes o a su lugar de origen, se llevan con ellos un plan donde tienen que seguirlo al pie de la letra y cuando vuelven ustedes los evalúan ¿O solamente se trabaja en, en, en cuando se juntan? No, no, no. no. Nosotros ya hace un tiempo que venimos con el tema de los, de los seguimientos, que es el segundo paso después del rastrillaje. Los chicos se llevan el plan, se llevan lo que necesitamos que ellos, o lo que nosotros consideramos, mejor dicho, que necesitan mejorar. Gracias a dos tenemos el, el apoyo de los clubes, te diría, casi 100%. Hemos logrado tener la red de entrenadores más grande de cualquier deporte en la Argentina, y esa red de entrenadores nos permite que, que nosotros les comuniquemos directamente al profe o al entrenador de turno qué es lo que nosotros vimos, nos apoyamos en ellos 100%, porque la realidad que nosotros a los chicos los tenemos entre 90 y, y 100 días en todo el año, y nada más, el resto del año está, está casi en exclusividad con, con sus clubes, de donde, donde nacen, donde se forman, y de donde nosotros después los disfrutamos en la selección. Lo que hacemos es tratar de de estar en plena comunicación, y, y te repito, hemos hemos conseguido que, que, que los clubes nos apoyen en eso, sobre todo los entrenadores que, que se han enganchado con el Metro Cup y con la idea de lo que queremos lo que queremos plasmar, y tenemos tenemos 100% el apoyo, así que por ese lado, la verdad que se hace mucho más fácil todo, ¿no? Eh, de esos 28 jugadores, jugadoras, entre 3 y 19 años, que, que están evaluando permanentemente... Eh, Las condiciones en la, en la etapa de rastrillaje eh, para poder captar es, es, ese futuro talento o ese posible talento, ¿tiene que tener algún, alguna condición física distinta? ¿Buscan un perfil o, o, o simplemente toman la información que reciben de cada uno de los clubes? No, mira, nosotros bueno, el, el rastrillaje se hace a través de los campos de tecnificación que se hacen en todo el país, eh, donde nuestros, nuestra red de entrenadores propia mira a los chicos que van llegando de los clubes, está claro, y después nosotros la verdad que en un, en un momento se buscaba más biotipo que, que talento o más eh, forma física que otra cosa, hoy nos dimos cuenta con el tiempo de que nosotros tenemos un gen argentino, nosotros somos de una manera, y tratamos de buscar ese perfil en general, si tenemos un jugador que tiene muchísimo talento y que por ahí físicamente todavía no está apto o no tiene un biotipo, ...ideal... Eh, ...también entra, de, entra dentro del programa... ...de la misma manera que si tenemos un chico que físicamente es diferente... ...pero que todavía no tiene desarrollado la parte de básquet y de talento... ...también lo incluimos... ...me parece que eh, durante mucho tiempo se dejó afuera... Eh, ...alguna de las dos cosas... me entendés? En, ...en vez de incluir las dos 100%... ...hoy no, no, nos ...podemos hablar de Campazo y podemos hablar de Francisco eh, Cafaro, por ejemplo... ...Cafaro físicamente es, una, es, es un jugador de un biotipo ideal... Campaso no, por ahí desde los físicos, pero tiene el talento, no podría quedar afuera y todos sabemos que Paco en su momento no integró a las elecciones argentinas. Entonces, lo que no queremos es que se nos escape nada más. Está muy bien, está muy bien. Cuando viene el seguimiento eh, y después reciben otra vez a los jugadores, estamos hablando con Juan Gatti, ¿no? uno de los responsables de la Academia Cab, que se lanzó esta semana en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo a través de la Confederación Argentina de Básquetbol. Eh, digo, cuando, cuando llega el seguimiento, ¿hay algún tirón de oreja? Este, este, ¿Evalúan permanentemente si lo que ustedes le dieron de trabajo se siguió a la, a la perfección? Sí, la verdad que, a ver, eh, estamos hablando de adolescentes, de preadolescentes, de chicos que además de, de aprender a entrenar, de aprender a entrenar, tienen que aprender a tener hábitos. De todas maneras, estamos bastante conformes con, con la madurez que tienen nuestros jugadores de básquet. Eh, a lo largo del país, sobre todo los jugadores que tienen intención del día de mañana de dedicarse a esto. Eh, hemos encontrado chicos que, que no tienen más allá de los vicios comunes, no tienen vicios raros, o sea, no, eh, prefieren comer una fruta que comerse un chocolate tienen las horas de descanso y las aprovechan eh, los ves físicamente bien, con buenos hábitos de, de, de día a día, con 14, 15 años cosa que antes era impensada la verdad que desde ese lado estamos estamos súper contentos y súper conformes es algo que buscamos dentro de la confederación desde que estamos con el tema del método y, y, y la verdad que encontrar jugadores que tengan tan clara estas cosas está bien obviamente siempre hay un tirón de oreja como lo hay en la selección mayor como lo hay en, en cualquier club profesional pero pero es lo menos y, y la verdad que eso nos pone muy bien está muy bien eh, además de lo, de lo deportivo ¿no? y de, de generar hábitos De hacerle a los chicos un plan de trabajo para mejorar su físico, cambiar sus costumbres en lo que se llama o mal llamado entrenamiento invisible. Eh, ¿Esta academia, eh, qué otras cosas te da? ¿Te da en lo cultural, en lo social? Mira, nosotros en principio tenemos un staff docente eh, ya establecido. Ayer empezaron con, con las clases de historia del básquet, que nos parecía una materia o un, o un tema que teníamos que tratar eh, el profesor es Diego Brunetti y la verdad que hizo un trabajo fantástico ayer en el debut de, de la materia eh, para que los chicos conocieran todo la historia de lentes de, de, la, de la, la historia del básquet hasta la historia de la liga nacional o sea que nuestros chicos nuestros preadolescentes y adolescentes no tienen muy claro eh, la verdad que bueno por ese lado empezamos muy bien incluimos también psicología como materia y ¿sí? trabajos específicos con nuestro psicólogo Carlos Sagio, Tenemos clases de economía para empezar a, a mostrar un poco lo que tiene que ver con, con el manejo del dinero, el manejo de las decisiones, etc. Eh, tenemos también manejo de redes sociales con Germán Beder, algo que nos pareció también muy importante que los chicos sumaran. Tenemos clases de inglés eh, en aula y clase de inglés en cancha. Van a tener entrenamientos completamente dados en inglés para que los chicos tengan la, la, la posibilidad de, de practicarlo, por un lado, teniendo en cuenta de que se ha globalizado mucho este tema de los entrenamientos y nuestros jugadores a veces nos representan en, en encuentros o en campus internacionales y, y tienen que saber qué tienen que hacer. Y, y la verdad que la idea es esa, generarlo totalmente integral desde la parte académica, desde la parte de docencia, y a eso le sumamos después las actividades que vamos a hacer extra en los momentos de descanso de, o de Para, para esparcir un poco eh, este domingo vamos a empezar con un circuito histórico entre Plaza de Mayo y Plaza de los Congresos, para que los chicos que la mayoría son del interior no conocen esa situación, eh, lo vivan y vamos a estar pasando el, do, el domingo haciendo un poco de, de historia ahí en la, en la zona del centro, y, y como te digo la, la idea es el desarrollo individual, no solamente adentro, sino también afuera de la cancha. Está buenísimo, está buenísimo, la verdad que está bueno, nunca está de más, este, siempre... Es bueno, sobre todo, ayer veíamos algunas fotos con, con Diego eh, Brunetti, que sí. además da, da clases ¿no? en, en TEA y es un tipo que conoce mucho la historia la historia de lo que es el, el básquetbol en la Argentina y está bueno que los chicos tengan, además de esto, eh, o, otro, eh, otros ítems, otras herramientas para poder este, seguir creciendo. ¿no? Eh, ¿Tienen algún plan, de o sea, tienen alguna medida de tiempo de cuánto dura el plan? de cómo los chicos se van insertando después en las diferentes categorías que nos representan a nivel mundial o a nivel internacional. y sí, nosotros tenemos... Eh, esta, ahora vamos a cumplir 200 horas de entrenamiento, que es un equivalente más o menos a seis meses de, de entrenamiento en un club, lo que vamos a hacer durante este mes. Y este año tenemos un calendario bastante cargado, hay premundial de U16, hay mundial eh, U19, tenemos las citas que juegan el mundial de Malasia... Eh, Un 19 también, están la mayoría dentro de este grupo trabajando. Eh, tenemos la categoría 2005, que también comienza con sus primeros sudamericanos. La categoría 2004, que va a empezar con torneos amistosos internacionales, porque hasta el año del y el año no, no comienza oficialmente. Y la idea de todo esto es que en, el, en los próximos encuentros de cada una de las camadas, eh, empezar a hacer las primeras evaluaciones post-academia, y a lo largo del año, si, si podemos terminar de culminarlo, hacer la academia mínimamente en invierno y nuevamente en noviembre o en diciembre eh, para terminar el año con tres encuentros grandes de academia soñando tal vez el año que viene poder tener la academia anual fija que sería sería el ideal y el objetivo final ¿no? uy sería buenísimo eso tenerla fija ¿no? sí sí es lo que es lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Canadá, lo que pasa en las mejores federaciones del mundo Y mira nosotros hablándolo dentro del staff y hablándolo en la, de las puertas para dentro de la oficina, si nosotros somos el quinto país en el ranking mundial, no lo tenemos que hacer solamente con la selección mayor, sino con toda una transformativa. Y, y el tema de las academias es algo que te da el extra y, y, y te colabora en el desarrollo de los jugadores si y nosotros queremos estar a la vanguardia. Y, y buscamos eso, más allá de los que estemos ahora conduciendo o no cada uno de los entrenamientos y lo que se está haciendo, hay que pensar siempre En lo que va a venir, en lo macro Hay que pensar en, en el desarrollo en general Y hoy nos toca estar a nosotros eh, Pero queremos dejar las cosas Lo suficientemente organizadas para que, para que esto no pare ¿no? Bueno, ojalá que así sea Ojalá que sea con mucho éxito Felicitaciones Juan Este A vos y a toda la gente La Confederación por por este por este proyecto Ojalá que sea con mucho, con mucho éxito y, y bueno, ojalá que sea un, un bien, que no tengo duda de eso Un bien para el desarrollo del básquetbol argentino. Dale, Fabi, muchas gracias muchas gracias por llamar y bueno, les mando un abrazo a todos y aquí estaremos durante todo el mes de febrero a disposición. Te mando un abrazo grande a vos y a, y a la audiencia. Ya, los, ya los, este, los iremos a visitar, así que un abrazo enorme, un abrazo enorme. Dale, abrazo. Chau, chau. bueno abrazo. Este...